Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse. Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app, ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-129-129. i s f m Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arradio. Las siete, las seis en Canarias. Buenas tardes. Feijó ya tiene fecha para abandonar la presidencia del PPTGA. De el partido anuncia la convocatoria de un congreso para los días 21 y 22 de mayo en el recinto ferial de Pontevedra. Una cita en la que se designará al sucesor de Alberto Núñez Feijó como presidente del partido en Galicia. Está previsto que sea Alfonso Rueda, actual vicepresidente de la Junta y líder del partido, precisamente en p o n t e v e d r a quien tome el poder orgánico de los populares gallegos después de haber recibido a lo largo de las últimas semanas el apoyo expreso del resto de varones provinciales. Caso Mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que imponga una fianza de algo más de 890 0 0 0 euros al empresario y aristócrata Luis Medina para asegurar el pago de posibles responsabilidades, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado el embargo de sus bienes por una cuantía total de 1,1 millones de euros, investigado por presuntos delitos de estafa grabada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capital. Si no dejamos los tribunales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no hará pública su decisión sobre los h é r e de Andalucía en caso de que se produzca un adelanto electoral en esta comunidad autónoma para no irrumpir, dicen, en la campaña, dado que el pronunciamiento judicial podría convertirse en el centro de la misma. Y este último día de las vacaciones de Semana Santa está siendo complicado en las carreteras, sobre todo para llegar a Madrid, a pesar de que en esta comunidad no es festivo y en Barcelona también, donde la P7 ha concentrado la mayoría de retenciones. Al Algunas de hasta 23 kilómetros en algunos puntos. De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora. なせんばら 81 Los que suenan, la banda británica de rock progresivo Yes anunciaban su disolución después de 13 años en activo. Yes adquirió fama a nivel internacional durante la década de los 70, erigiéndose como uno de los pilares del género junto a grupos como Pink Floyd, Camel, Genesis o Emerson, like Palmer. En sus inicios, por grupos como The Beatles, The Who o The m o d d y Blues, rápidamente evolucionaron hacia un estilo propio, caracterizado por complejas y recargadas armonías, fusionando elementos del jazz y música clásica. Qué canciones tienen Yes,、eh? muy potentes. Sí, más duros y menos teatrales que Genesis, aunque más progresivos que Rush o j e t r u e t o o l El rock de Yes marcaría la historia del rock progresivo en Inglaterra. Y el 18 de abril del 96 muere a los 43 años en Tokio, Japón, Bernard Edwards, bajista y productor del grupo c h i c de una neumonía durante una gira por Japón. Con c h i c consiguió sus mejores éxitos a finales de los 70 en la música disco, con temazos como el que suena y que se llama Good Times. Mi mamá siempre decía que la mejor música es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. Play Kiss con Ricky García. Esto es. 7:22 y a menos En Canarias En los próximos minutos、vamos a vibrar con canciones como estas: Michael p h i l i Man in the Rain, Y los Special Boys. Con esta versión: De You Are Always on My Mind, Elan Funk Ripple. b r i n g i n Spears con. Hops. I did it a c a n No me estoy mucho más en los próximos minutos. Aquí. Esto es b l a y t s Con r i c k y García. g o o night for me and you. my body 37 minutos, una menos en Canarias, en directo como todas las tardes. Ya hemos vuelto de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, no todos, ¿eh? Que ha pasado lista y no veas, ¿eh? Algunos lo alargáis, ¿eh? Comunidades autónomas por ahí que todavía están. Así, puestitos así, mirando al sol, ¿eh? t o s t a n d o s e Bueno, hoy queríamos saber. ¿Cómo recibiste esos fantásticos 18 años a los que tanto te costó llegar? ¿Realizaste tus sueños? Vamos un momentito a Instagram. Mira, Mago ID e dice: Buenas tardes. Lo que yo esperaba al cumplir los 18 años era poder votar. Aunque luego, con los años siguientes, es algo que no he hecho jamás. Muy bien. <ríe> Buena política. Pedro Manuel, desde Jaén. Hola, buenas. Pues mira, mi mayor deseo cuando fuese mayor de edad、pues、era sacarme el carnet de conducir. Y de hecho, así fue. Fue cumplir los 18 años y lo tuve. Pero, ¿cuál fue mi mayor decepción?、Sí. Que, claro, me saqué el carnet,、sí. pero no tenía coche. Porque era demasiado joven. Así que no me sirvió de nada. Hola, Ana, desde Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Ana. Como canaria que me siento,、sí. pues el deseo de cumplir los 18 años era viajar con mis amigas,、sí. solas. Y poder bañarnos en diferentes mares en cuestión de 15 días. Salimos desde Madrid, paramos en Gerona, nos dimos un baño en el mar Mediterráneo, seguimos con el coche, llegamos a Liguria, donde nos bañamos en el mar. De Liguria,、sí. llegamos a Nápoles, donde nos bañamos en el mar Tirreno, Venecia con el mar Adriático y finalmente paramos en Tarento, donde nos bañamos en el mar Jónico. Diferentes aguas,、mmm, diferentes colores,、eh, aromas, todo muy estupendo y mi primera borrachera. Hola, pues mira, van a entrar g a n a s de bañarme y emborracharme. Buenas tardes, Javier desde Valencia. Hola, Javier. Yo, cuando tenía 17 y quería cumplir、eh, los 18, ¿Sí? lo que estaba deseando era tener los 18 para poder sacarme el carnet de conducir. Y como era un pésimo estudiante, pensaba que me iba a costar. Y nada, hago los años en agosto, me apunté a la a u t o e s c u e l a en septiembre y el día 16 de octubre ¿Sí? ya tenía el carnet en mi bolsillo.、Caral. Mis padres me querían matar. ¡Bueno! Y ahora déjame que te mande tres exitazos en línea. ¿Qué van a ser? Prepárate para bailar, eh. Samba de Janeiro con Bellini. Video Kill the Radio Star de Buggles. Y además es inminente ya el sonido de Britney Spears con. ¡Oops! I did it again. Esto es.、Play. Did it up? Oh, i heard you on the wireless back in 52. Lying awake a n d t e n t l y tuning in on you. A estas horas hacemos todas las tardes lo mismo. ¿eh? Nos vamos hasta la ciudad de la Cibeles, de Neptuno, de la Castellana, de la Villa de Oro, del Museo del Prado. s ¿sí, i amigos, nos vamos hasta Madrid, porque ahí está nuestra amiga María, a la que le vamos a mandar este pack de los amigos de la Vida Es Bella, que se llama Mil y Una Noches de Magia. Y un beso y un abrazo a los madrileños y madrileñas, 102.7. Bueno, amigos, será un placer regresar mañana cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí en Kiss FM. Que por cierto, si te quieres quedar con la mejor música, ni se te ocurra cambiar de d i a l ¿eh? ¡Hasta mañana! I'm t s the o a